Buenas, es Benito Flores quien nos envía esta interesante misiva sobre la imperiosa necesidad necesaria o sobre la peligrosidad peligrosa y tenebrosa del poder fundamentalmente fundamental del conocimiento y del saber de todo, de toda y de todo. Dice así: dos puntos. Me pregunto si será correcto que se filtren los tejimanejes. ¿Cómo me gusta esta palabra? Teje manejes, teje manejes, teje manejes. ¿Y de dónde es que te entra? Te teja, te tejo. Maneja, manejo, maneje. <risa> Esto significa conducir en Hispanoamérica, creo. Venga, que me pierdo. Como iba diciendo yo toda sola, dos puntos. Los tejemanejes de las altas esferas, que los servicios secretos nos nacen, ¿eh? d i g o y o están dando a conocer. Por una parte, los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos, nos, nos Inés, digo yo de nuevo, imaginamos, imaginamos e i m a g i n a m e s digo yo que la corrección correcta, corregida correctamente será así, digo yo, lo que puede haber en torno al poder. Si n cualquier asociación, por pequeña que sea, se pringan hasta robando una toalla, ¡Ah! ¿qué no harán ellos? Y ellas y ellas e islejas. Que por cierto, que digo que me han dicho que dijeron que se vaya a Maté. Siempre es bueno un poco de culturilla, ¿no? Bueno, que me pierda otra vez sola, otra vez. Sí, o dos puntos. Probablemente nos entregan a s d e llorar. Todo. Ay, ya me cansé de corregir. Vosotros, vosotras y vosotras que sois inteligentes, inteligentes e inteligentes, lo haréis por vosotros, vosotras, vosotras mismos, mismas y mismes. Cuando el requerimiento o la r e q u e r i m i e n t o o el requerimiento sea o lo considero oportuno, oportuno, oportuno. Continúo, dos puntos. Todos son intereses, todo es riqueza y poder. Quizás sea una forma de ver, más allá de la mera intuición, cómo la dirección del mundo y la del país por país es vergonzosa. Tal vez sea un buen momento para que los ciudadanos reaccionemos y tengamos representantes, representantas y representantes que sean tan limpios, limpias y limpias que puedan ser investigados. La verdad es que m i caso de corregir, sin temor. Tengo miedo, dice Benito Flore. Un besazo para Maribel Verdú.